Soy un cabrón te odio por ser tan mamón, Tú eres el cabrón hijo de puta, el mamón y el pedo retático hijo de puta, un mamón y un capullón que le poye un pedal muy cabrón. ¿Eh? ¿Eh?